para llegar a este proyecto no es fuera de la mancha urbana no es competencia de las alcaldías, dentro de la mancha urbana sí es competencia de las alcaldías. Fuera de la mancha urbana con regalías o sin regalías esto tenían que solucionar prefectos, gobernadores, los que manejan la plata de Santa Cruz. O sea, no no no tenía que solucionar ningún alcalde porque no es competencia de los alcaldes ni los que han pasado ni los que estamos acá pero gracias a dios ha llegado este fondo indígena apoyo a la producción dice hemos tenido que defender harto para hacer entender que el ladrillo también es una producción No se vende arcilla, se vende ladrillo ya hecho, no cocinado, cocido, horneado, hecho por los hermanos ladrilleros. Entonces, ¿has entendido? Los técnicos del Fondo Indígena han dicho, ah, está bien, le daremos entonces, está fuera de la mancha urbana. Además, es productivo. El Fondo Indígena viene solo para producción, donde pueden trabajar yuca, caña, Soya, maíz, todo lo que sale de producción, no importa huevo, gallina, chancho, también es alimento, ¿no? Entonces, más es dirigido a la alimentación. Pero nos costó hacer entender con nuestros técnicos al fondo indígena, ahí estaba el licenciado Félix Harse discutiendo con los técnicos para hacer entender que tiene que, que nosotros queremos ayudar a, lo, a los tejeros. Y el como que el presidente llegó unas dos veces a Santa Cruz y ha hecho entender también, si sí, hay que hacer él les quiere a ustedes, le siempre habla de la gente no, no, no, hay que hacer yo soy del campo, dice sé cómo se sufre en el campo otra cosa en las dentro de la ciudad pasan el defensivo, entran allá a Villa Olimpio y allá cambian, ¿no ve? pasan a este lado y hay una tristeza a veces cuando llueve, peor los mosquitos, la agua encima no hay cómo pasar Me preocupa hermanos entonces ha sido un poquito difícil de hacer entender a los técnicos pero ha sido más difícil todavía hacer aprobar han tenido que dormir tres cuatro días los técnicos allá en Santa Cruz en Santa Cruz con los técnicos de con los técnicos de fondo indígena